Candidatos a zona habitable son ya unos trescientos, Con lo cual yo pienso que si seguimos no, con esta rapidez y estas estadísticas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 Bueno, detrás de esa metáfora está la famosísima teoría de Albert Einstein, de la teoría de la, de la relatividad general. Sabéis que cuando Einstein unificó el espacio y el tiempo, él básicamente estaba intentando explicar cómo funcionaba la, la fuerza gravitatoria. Ya sabíamos desde Newton que el Sol genera una fuerza gravitatoria y hace que la Tierra gire a su alrededor. Sin embargo, Einstein